Watch right now. Uh. Oye, ya tú sabes, regreso aquí a Alto Calibre Radio Show. Como siempre, lunes, miércoles y viernes de 5 a 7, mi hermano, ya tú sabes, sobrepasando las expectativas, estrenando mucha música nueva, sobre todo, ya tú sabes, las exclusividades de todos los artistas que a ti te gustan y tus preferidos. También escuchamos pues, música de la vieja porque esa es parte de nosotros, de nuestra, de nuestra emisora. Y las mejores entrevistas. Oye, y como ya venían dándole, ya tú sabes, promoción a esto, ¿verdad? Pues ya tú sabes, llega directamente desde el 787. Directamente y exclusivamente para aquí, para Alto Calibre Radio Show. Uno de los mejores exponentes que ha tenido este género llamado ahora urbano. Ya tú sabes, el reggaetón. Directamente desde Puerto Rico, desde el 787, Mr. Angel Dose. Dímelo, Angel. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando la cota de hoy en de Ya tú sabes, este, pues, eh, entrevista que pues nunca tenemos, este... Eh, límite para hacer pero con esta vez pues con angel 2 pues ya tú sabes de, debido a donde él se encuentra ya tú sabes y todas las cosas que tenemos que hacer, pues esta, esta entrevista pues no puede pasar de 15 minutos, porque si no, pues se nos corta la llamada ya que ellos tienen allá un código allá en la penitenciaría. pero vamos a hacer todo lo posible, porque la entrevista dure menos de 15 minutos, y ustedes se puedan enterar de todo lo que está pasando y sucediendo con Angel 2, Angel 2, gracias por escoger nuestra emisora, Alto ya tú sabes, para dar la primera entrevista oficialmente radial, ¿cómo te encuentras Angel? Me encuentro bien, gracias hombre. a Dios, las circunstancias que están pasando, me encuentro bien Físicamente, mentalmente, bienvenida verdad gracias a de Népter, bien gracias a Dios me siento súper bien motivado, súper todo. Oye, Angel, lamentablemente, pues ya tú, llegando a tu mejor spot ya tú sabes, ya tú, como quien dice, ¿ah? ¿eh? era ahí ya estaba subiendo, ya estaba subiendo la escala y ahí es que, pues lamentablemente, pues, este, es que te buscas el casito, pues, con la policía. ¿Cómo te encontrabas tú antes de caer, este, Angel, este? ¿Cómo era la la... ¿Cómo era este, el apoyo de los artistas, de las disqueras, de los disyokies? ¿Cómo, ¿Cómo era eso contigo? Bueno, bueno, el apoyo era gracias a Dios, en verdad. Y gracias a los compañeros de él, en verdad. El apoyo siempre ha sido súper fuerte, en verdad. Los compañeros como Raymond, como William, o sea, en todo el mundo siempre ha apoyado, en verdad. En el público. la ciudad de la florida ya tú sabes con un montón de artistas entre ellos pues tú sabes los mejores para ese tiempo incluyéndote a ti mismo en yeldow estuvo plan b estuvo raquín y kenway o Ghibli master Joe, ser speedy bueno un montón de artistas que nosotros tuvimos ya tú sabes liti polaco tuvimos aquí en la ciudad de tampa florida y por lo menos pues ya tú sabes fuiste parte de ese gran evento este en cuando te pregunto este verdad eh, eh, cómo era la relación antes de caerte la pregunto porque cómo era la relación con los artistas antes y ahora que tú estás dentro de la cárcel, alguien te ha llamado, alguien se ha reportado, Mira, Angel, lo que te haga falta, aquí estoy, ¿cómo ha sido eso bueno, ahora? Bueno, bueno, la, la relación en verdad, en verdad, la, la relación siempre ha sido bien esencial, eh, a pesar de todo, ¿entiendes? entiende? Y la relación mía directamente con muchos cantantes ahora mismo, estoy un poco descomunicado, ¿viste? porque acuérdate que tengo 15 minutos nada más para hablar con la familia, se cae la llamada, una de terrible, pero en verdad la... La comunicación ahora mismo es un poco ¿me ¿entiendes?, contigo así, con Sayon, con Nelly, Nelly, y en verdad, en verdad, todo está bien por ahora, en verdad que sí, la comunicación es buena, a pesar de que muchas personas no me pueden comunicar con él personalmente por, por el código, pues ya tú sabes, pero como quiera la relación ha sido buena con las pocas personas que he tenido comunicación. Oye, Angel, este, ¿verdad?, lamentablemente no eres el primero, y esperemos, ¿verdad?, que, que, que más ninguno caiga, este, sobre esto de la cárcel, yéndolo un poquito más personalmente, este, tú adentro está ya tú sabes general tempo está adentro ha caído preso también lo que ha sido julio voltio lo que ha sido este bueno un montón de gente hasta de la vieja escuela eh, hasta un voltio hasta un hasta un tempo hasta este burrufá eh, han habido un montón de gente que han estado preso este Angel, eh, la diferencia de ser un artista y ser una persona normal cuando entran a la cárcel ¿cómo es en verdad en verdad que es otra cosa en verdad blanco, porque pues a pesar de todo en verdad uno en la calle uno de ser humano y a pesar de que uno sea una figura pública en verdad ya cuando uno ya llega a este nivel entiende de vida porque esto es un ciclo esto es como, como, te, como te explico, esto es el diario nivel de la realidad de la calle, entonces entiende lo que te quiero decir, lo que, lo que se vive cuando después, no sé, un poco de donde uno tiene que estar caminando pues aquí donde uno va a llegar o si no ya tú sabes a donde la pues, y en verdad eso lo puede buscar cualquier persona ¿Cuánto fue la, la, la los años que te dieron este, que te dieron a ti Angel Dose y, y qué podría esperar este, los fanáticos tuyos tú sabes, un, un, un aliento sobre de que contra men yo me estoy portando bien, tú sabes que cuando usted se porta bien en la cárcel pues a veces pues le reducen pues la sentencia y esto ¿qué la gente puede esperar? bueno, mis sentencias fueron es un, un revolver terrible pero mis sentencias fueron Ya tú sabes, eso es lo que hay, lo que venga es para nena, lo mío. Oye, Angel, este, también tenemos por aquí una cancioncita, ¿verdad? Que no podemos sonar todavía porque nosotros nos especializamos mejor en exclusividad. De todos los artistas pues nos llaman a nosotros para estrenar todos los, todas las canciones. Este, ya Era, te... oy, oye, oye, blanco. Ajá. Pero esta es la primera entrevista, esta es exclusiva. Ya tú sabes, Alto Cajire, exclusiva. La primera entrevista, Angel, de Blanco Mal así ya tú sabes radialmente esta es la primera entrevista que se hace y no y te iba a decir este eh, que lo que nosotros nos dedicamos a estrenar canciones exclusivas de los artistas este hay una canción que no podemos sonarla ahora mismito pues porque no tenemos el permiso de del artista lo que es Sion y Leno pero viene por ahí un mixtape de Sion y Leno donde tenemos aquí ya el intro el intro dura 15 minutos Salen un montón de artistas, te puedo decir casi como 20 artistas, incluyendo en ese intro está tu nombre, Angel Dose. Dime, qué, qué, ¿qué hay ahí? Sí, eso ¿Tú estás enterado? Sí, estoy enterado de eso porque ya había hablado ya con y tenemos ya conocimiento de lo que está pasando. Y bueno, yo para que pusieran cuenta en la canción. Todo el mundo tiene conocimiento de eso. Ave María, tú sabes, así que vamos a estar escuchando, ¿verdad? A Mr. Angel Dose directamente de la... Blanco, blanco, antes de que, me... que se acabe la entrevista y los 15. Este, tenías conocimiento porque Sayon pues todavía puesto al día que la gente sí. que la gente por ahí puede esperar porque yo sé que antes de tu caer este el Yeldow tú grabaste un par de temas yo sé que lo tienen por ahí par de DJ guardados Este, ¿Cuándo tú vas a dar la, la, la verde para que vayan soltando esos temas por ahí? Si sí, hay un par de por ahí por estilo medio trabajando con Artelibeto, pues ya tú sabes, la artillería y lo que tengo en la libreta, ya tú sabes de nuevo, que eso es dicho. Ave María, no, que te, pronto vamos a estar, ¿verdad? Este, eh, si, si no podemos, como sea, hacemos una grabación como hicimos con el difunto blanco que en paz descanse, ya tú sabes, que hicimos algo ¿Sí? directamente desde la cárcel. El hombre nos cantó algo nuevecito que iba para la calle y lamentablemente pues falleció, pero yo sé que que, que Angel Dose, olvídate, hay Angel dos para largo y para rato. Oye, te quiero decir que hay mucha gente, ¿verdad? En, en, en cuestión a tu apoyo, por ahí hay un montón de gente que están con lo de Free Angel dos así como Free Tempo, este que son fanáticos sí, tuyos. Sí, yo estoy en lo está pasando de Free Angel y a, todos, a las personas que, pues, de sabes verdad que nos estamos acercando los 15 minutos, Angel, este, está firmado todavía, todavía sigue el, el papel este, vigente sobre tu firma, este, ¿tiene alguien firmado? Este, todo se, se canceló, Artu él este, ya se canceló el contrato, ¿qué es lo que hay con tu firma? Bueno, en verdad en del, el único contrato que yo tenía era con Pompi a que Pompi siempre ha sido mi manejador, desde que empecé mi carrera, que todo el mundo lo conoce, la esposa a Matisse bueno, hasta ahora mismo, pues, te firmó sobre manejo, sobre vistióra, pues estoy uh, como siempre, voy a... sabes pegado en la carretera en yeldow ya tú que sabes que ya tú has grabado con todito los conoces a todito has estado un estudio con todito con quién tú dirías contra me faltó este artista o me gustaría en estos momentos grabar con este artista quien con quién te gustaría hacer un featuring en yeldow o que saliera contigo en una canción en verdad en verdad Que yo trabajo el mundo gracias a Dios pero que en verdad en verdad me soy lo mejor a un gigante en verdad que estás hermano de parte de en sí. en verdad pero, pues, debido a su, su estado de par y a de su agenda, no he trabajar con ellos, pero con Carmona Pues bueno, ya tú sabes, Yeldo, de parte de aquí de Alto Cali y Radio Show, ya que vamos por 12 minutos, este, te quiero desear lo mejor, lo mejor, ya tú sabes, allá adentro, espero que te siga portando bien, que tu gente allá adentro, ya tú sabes, sigan con, con, con el apoyo y andando todas las fortaleza, en verdad, que a veces que uno se merece cuando se siente deprimido, pero presenta por aquí, ya tú sabes, esa gran canción, bro, que yo sé que a ti también te gusta un montón, como nos gusta a nosotros, la canción del disco de Los Capos, ya tú sabes, por aquí, por Alto Cali y Radio Show. Mami, ¿tú quieres que yo te que aprovechas y que te pegue el diente y con tu body boy lo que se me y de esta vieja re falta Aquí no quiero perceber Yo fui claro flaco, casi pedí la verde te Enriquecerme, por eso estagua abajo que esa bomba verde ¡Chau! ¡Súbelo pa' que exploten los tercens. Y en la calle nos andamos con Perse. Mami Buntari, pa' que se volvaba a Ingen då, och om du caliente, que aproveche tar en kallande och använder en kallande och en kallande que använder mig för att ta en kallande och använder